Me sacaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas Tu amor, sorpresa repentina Pescando sueños pasas cada mañana Me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para Radical, voy sin frenos al viento Tudom, hogy